Hay una campamento nube en el campamento de los hebreos. noches, Paramá, buenas noches. Ya estamos live, ya estamos live. ¿Cómo e s t á l a la people? Hemos empezado con fuego hoy. ¿eh? Aleluya. Y hablando de fuego, tenemos efectito de fuego hoy. Miren ese efectito de fuego ahí. Esto es lo que faltaba en el programa: el efecto de falla. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? bendiciones. Bienvenidos al b e a t Cristiano de hoy, sábado. Estamos un ratito ahí con la gente de Instagram. Vamos a conectarnos. Denme cinco segundos para conectarme también con la radio, COC Radio, para que también el programa se transmita por allá. s a l u d o a la gente de YouTube, s a l u d o a la gente de Instagram. Nos quedamos un ratito con Instagram para invitarlos al programa ya full en nuestra cuenta de YouTube. ¿Ok? ¡Dios Yo s electo! Hay una nube en el campamento de los hebreos. Se David, David. estaba tocando el arpa Saúl se David, David. estaba tocando el arpa y el que tenía Saúl. vamos también de youtube ya voy para allá un rato vamos con mi gente de instagram por acá saludándolos invitándolos、tenía、a que se conecten con nosotros En esta hora en el Big Cristiano, a través de mi canal de YouTube, Jair Fusá. Se, se suscribe para que estén pendientes a todo lo que vamos a estar haciendo. Amén. c o n t r a David. Estaba tocando el arpa. No importa lo que se levante tu contra, tú sigues haciendo el bien. Tú sigues tocando el arpa. Porque Dios va a hacer justicia, Dios va a estar contigo. Saúl, aunque Saúl le tiraba lanzas, diablo, David la chifiaba y seguía tocando el arpa. El levante, tocando el arpa. El se levante, tocando el arpa. El se levante, Bienvenido a mi g e n t e de Instagram.、Sigue. Vamos a estar unos 7 minutitos más acá invitándolos. Arpa,、sí. Si necesita que yo ore por algo.、Que Si ustedes están pasando por un momento difícil, se necesita que oremos por alguna situación en especial. Estamos a la orden el día de hoy. A mi gente que se conecta por aquí por Instagram, también por YouTube. Para eso estamos los hermanos: para levantar las manos del otro. Amén. Así como hicieron con Moisés: Mientras levantaban sus manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Amén. Se levantó con tu a n o Dice: Estaba tocando el arma. Yo creo que h a b quedado un p u l o con esta canción. que le está. Por ahí aparece mi esposa. ¿eh? Es que tenemos unos invitados especiales también en la casa hoy. ¿eh? Una barbacoa, un pollito, una cosa ahí. ¿eh? ¡Aleluya! Diga, pardoqueo en la casa. s a l u d o también para Lenny. イルスはよく知ってます。 Saludos también para el señor Adolfo, para allá, la señora Lucía, la gente de COC Radio. Estamos conectados con COC Radio, la emisora. Ahí está saliendo también el programa a toda la gente de Casa Oración Cristiana. Un saludo especial para el pastor don Hermes. Que Dios lo bendiga, le dé larga vida. Para que siga llevándonos esas poderosas prédicas a la congregación. Bendiciones al pastor Mario también. ¡Tocando el arpa! El levante, Tocando el arpa. El diablo... ¿Qué dice el Tony Remix? Bendiciones, mi hermano. Espero que esté bien. Que Dios te acompañe en todo lo que emprendas. Tocando ¡Aleluya! ¡Tocando el arpa! Tocando el arpa, s i Tocando el arpa, sigue. p i e s a que mi gente de allá de Instagram está activada y a están, están mandando fuego. p ó n g a l e el efecto de fuego ahí n u e v a m e n e ¡Tocando el arpa! あれ Ardoqueo, bendiciones. c 4 activado a la gente de Instagram. Ya en un par de minutitos nos vamos full para YouTube. Para que nos sigan allá en nuestro canal de YouTube. Y ya matas con el fuego del espíritu. Vamos a hacer una mezcla, una mezcla, una mezcla. Para pa que te emocione y te vaya con nosotros para YouTube. Su p l a n の人はあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたの e めにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたの e めにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあな e のためにあなたのためにあなたのためにあな s のため e あなたのためにあなたのためにあ o たのためにあなたのために No por la voz del ser humano. Es Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe,、Arte. Jesús de Nazaret. Viernes solo, Biblia. Jueves evangelización. Piernes estoy aquí. Ven, se llorera. Chorrera para pa Cristo. Yo lo declaro para Cristo, Chorrera. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, y con esta canción nos despedimos de Instagram. Nos vamos ya directamente para nuestro canal de YouTube con todo el fuego, el espíritu. Así que, mi gente de Instagram, nos vemos en el canal de YouTube. Véngase con nosotros para allá. Allá nos vamos a gozar. Amén. いいです、いいです、いいです。 ファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーイヤーファファイヤーファイヤーファイヤーイヤーファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーファイヤ u ファイヤ a いしょ。 みまな、あみ <pg>、um、さんだい、お兄さんだい、えっロケヨハゴ、l u n e s エステ、v i g i i a Martes、エステ、o r a z i n i e r o i a Jueves、エスフォーゴ、ジ、はあ Hemos empezado con fuego ya. Hemos empezado con fuego ya. Oye. e s ú s de fiesta comenzó. Ay, ay, ay. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la... a p ó n g a l e fuego ahí! e Para la v i o d e l a que está con nosotros esta noche gozándose con el fuego del Espíritu Santo, ¿Ah? ¿dónde estará nuestra querida Emma? Ahora, Emma, donde está José, d ó n d e está el futuro esposo. c está Mengel Charles ahí con nosotros? s ¿eh? p o d o d i o e r o s o n e s o s o nuestro Dios! ¡Poderoso e s o d o s nuestro Dios! s u t i e r n u e n u o d o s u e s t r o d i e r o n u t i e r s o u e s o d o s n u e s o u t r o d i o e r n u e t e r n u e s o d o s u e s t r o d i u i e r e n o t r o フォーグランドラ、チップフォーグランドラ、チップフォーグランーメノンー e s e lo merece todo. Él se merece toda honra, toda alabanza, toda gloria. Él es el poderoso de Israel. Al único que le debemos todo honor, toda humillación, toda exaltación. A Jehová de los ejércitos, quien ha estado contigo de noche y de día, todos los días. Te ha ayudado, hasta aquí, Jehová te ha ayudado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir esta noche hasta hoy que Yova me ha ayudado? Su gloria cubrió los cielos y dice que la palabra que toda boca confesará que Él es el Hijo de Dios, toda rodilla s hoy doblará. ¡Colabanza! Hoy empezamos con fuego, chispa, candela. Usted comparte el video, por favor, ¿eh? para que otros reciban el fuego, el espíritu esta noche. Ahí hay una opción que dice compartir. Le ponga compartir ahí para que otros reciban y se vengan para acá. Esa sierva con ese g wiro <risa> dice que la sierva con el g wiro la tiene. Dice, ella ya, ya. usa esa sierva con ese g wiro, tiene que flowar.、Ah. q u é don le ha dado el señor con ese g wiro.、Ah? Queremos una más, una más, una más que encienda el fuego. Si usted vino triste, hoy se enciende con gozo. Si hoy usted vino desanimado, hoy usted se va toda tristeza afuera. Todo desánimo se va en el nombre de Jesús. Pull up! ロポロポロ l ロ p ロポロポロポ n ポロポロポ e ポロポロポロポロポロポロポロポロポロポロポロポロポロポロポロポロ Hay fuego en Pedro Romero, hay fuego en la casa de Lenny. Hay fuego en la casa de Biodelda, ahí está el fuego del Espíritu Santo. ¿eh? Hay fuego en la casa de Mardoqueo. Mil, el fuego e l espíritu. Ande la chica, fuego ya. gente que se sigue sumando a la programación esta noche, bienvenidos al beat cristiano. También ahí en la emisora C1C Radio. Hay fuego e l espíritu y ande donde el s h o r Es lo que quiere Dios que siempre estés con el fuego del Espíritu Santo. Mientras tú tengas el fuego del Espíritu Santo, no hay cabida para desánimo. No hay cabida para tristeza. No hay cabida para nada de lo que te pone triste, cabibado, estresado. Por eso es que estás siempre cerca del fueguito. Ahí con el fuego del Espíritu Santo. Cerca de la z a r s a ardiente. Más volumen enviado, dice Hay una nube en el campamento de los hebreos Hay una nube en el campamento de los hebreos Hay una nube que guía al pueblo de Panamá Y una columna de fuego que también guía al pueblo de Panamá Aleluya Esto es otra cosa 私はそれを見ることができます。私は t れ e s o ことができ s a 私は t o を見ることができま a 私は t れを見ることがで o s a よし ISTERNATOV エスパ m エル・アラー。 Eres nueva criatura en Jesús.、Yeah, no、ha s nacido de nuevo. Criatura, no ya no le creas al enemigo. Eres una nueva criatura en Jesús de Nazaret. q u é es lo que pasa con esas canciones que tienen mal? A lo malo. malo le llamarán malo. A lo malo le llamarán bueno. Yo sigo orando por mi calle. よろ a くお o いしま o メイサスコー、たくさんありがとうございます。 私はパッケダーにアタウン。y o camino con Jesús。a r t i s t a de películas que están en Hollywood。y o camino con j e s ú s y o soy de o i o o l s i s s y o camino con j e s ú s y o s t o y detrás de los p l a c e r e s y o prefiero la c r u z y o prefiero la c r u z y o vivo por la m o d a i diseño de Ferrari.Mi m o、no、la v e d o por tapame l u m i n a r y よく見た e の人生を見た君の a 生を見た君の e 生を見た君の人生を見た君の人生を見た君の人生を見た君の人生 r 見た君の人生を見た君の人生を見た君の人生を見た君の l 生 s 見た君の人生を見た君の人生を見た君の人生を o た君の人生を見た君の人生を見た君の人生を見た君の人生を見た e の l 生を見た君の人生を見た君の人生 disco s 生を見た君の人生を見た君の人生を見た君の o 生を見た君 o 人生を見 i s の人 l a 見 a 君の人生を見た君 un ataúd パーフェクト o レ d おい Aunque yo esté apegado a eso, señor, arráncalo de mí. í c u á n t o están dispuestos a decir eso? よなめばでて、いっせ、メーラーにあ レイナ n a l d o くたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたく そして 誰 <t ose> Ellos hablan、d i s p a r intentan、pero siempre f a l l a n es que yo ando con aquel que nunca pierde una batalla.Yo ando con aquel que nunca pierde una b a t a l l a o q u e e c n t o c e nunca e a l l a o a l n i d a t y a o l a o l c a con o l o d a o l o o l o o n o n o e s e s a n a n e el campamento de los h e b r e o s <t ose> 「どうかが l わらない」「どうかが変わらない」「どうかが変わらない」「どうかが変わらない」「どうかが変わ o ない」「どうかが変わらない」「どうかが o わ o ない」「ya l o diseñó. si が l d i な e q u か te va a b e n d e c i ら nada se puede interponer entre esa bendición. レシーブ elo、SiDio s, <S si decidió ya bendecirteSiDio s decidió darte lo que Él quiere darteNadie <Eso> lo puede evitarRecibe esa palabraCréetelo, n n u créetelo, c r é e t e l o d i o s n u n c a me falla d i o s nunca me f a l l a d í d e l o a ti mismoDio s nunca me f a l l a No prospera tu arma contra mi oración. Caerán contra mi dios y mi pastor. Que la muerte embarr. Salo para ella en la casa, mi Sadai, también para la misma Noemí, Alejandro, que lo veo más delgado últimamente. Gloria a Dios. Van a su hermosura que me cautiva. Oh Dios. La misma pasión en mi rostro. Pero tú, sí. Y a la princesa Emma. Cada día más hermosa. エ e は私のフォー a 私のフォーグ、私のフォーグ、e のフォーグ、私のフォーグ、私のフォーグ、r のフ d e グ、私のフォーグ、 <risa> me acordé, me acordé cuando. <risa> me acordé de, de la hermana Leida. La hermana Leida e Ucase, la hermana de que. a d a q u í nadie cuelga los guantes. Que hablen, que tiren, espero que aguantes. No, no voy a decir nada, u a los mil y a los diez mil. Somos los calientes de la tropa de David tirando... Ella sabía cuando alguien andaba en pecado y se hueles. Cacho. <risa>、no、Somos martillo y armas de. Hay un olor a pescado, decía la hermana Leida.、Claro、a <risa>、ah, ah, esas mujeres que van a estar con el fuego e l Espíritu Santo te van a decir: r y、hey, tú! ¡Sal del pecado, arrepiéntete! La es la nueva generación que viene subiendo. ¿eh? Conmigo tú estás en la batalla. Me recuerdo que la hermana Leida allá en los campamentos venía con el, con el spray. A los varones a los varones le o o s v a r n s l echaba el spray allá abajo. h í a i t así ¿eh? サル e ルペカドーデータテデスバボ a ソンブラデルオミポテンテカ a ノフ a ーンテコミスベスケソンポテンテスレジェモアラマンアレイ a ーレマン l レイ e ーレマ o アレイダーレマンアレイダーレマンアレイダーレマンアレイダーレマンアレイダ s レマンアレ d ダーレマンアレイダーレマンアレイダーレマンア e イダーレマンアレイダーレマンアレイダーレマンアレイダーレ d ン batalla. Pero tú, para poder tener esa autoridad, tienes que estar metida con el Espíritu Santo. No es cualquiera que puede tener esa autoridad. Que puede decirte esas palabras. Tiene que ser un hombre o una mujer con testimonio. Una mujer y una, o un hombre con autoridad. O una relación con el Espíritu Santo bien, pero bien profunda. No Es cualquiera que pueda hacer eso. Una mujer. Que a y u n e que ore, que esté metida en la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra que los discípulos llegaron ante Jesús le dijeron: Nosotros no pudimos sacar a los demonios. Oramos en el nombre y los, y los demonios no salieron. Y que dijo Jesús de Nazaret: Dijo Eso salen con ayuno y oración. Amén. Para poder tú tener esa autoridad y echar fuera cosas que no vienen de Dios. Tiene que meterte serio con el señor. Mi victoria está garantizada. Estoy bajo tus alas. Ey, conmigo tú estás en la batalla. Yeah, yeah. Vamos triunfantes, tumando gigantes. Aquí nadie cuelga los guantes. Que hablen, que tiren, espero que aguanten. e l poderoso gigante, tumando a los mil y a los diez mil. Somos los valientes de la tropa de David. Tirando l í r i c o como explosión de misil. No hay arma forrada que nos pueda dar kill. レギュラーのエージェンスと呼 p れている人たちのエージェ p スと呼ばれている人たちのエージェンスと呼ばれている人たちのエージェ e スと呼ばれている人た o のエージェンスと呼ばれている人たちの t ージェンスと呼ばれ and 人たちのエージェンスと呼ばれている人 a ちのエージェンスと呼ばれている o た a のエー d ェンスと呼 l れ y いる人たち e エージ g u スと呼ばれてい you 人たちのエージェンスと呼ば s て e る人 e ちのエージェンス s i Estaba m p r e e ahí, no era suerte, no era suerte, era Él que estaba ahí, era la presencia de Dios que estaba ahí en tu vida. No era suerte, ese trabajo no fue suerte, fue la presencia de Dios quien abrió ese camino.、Suelte. Aleluya, Celestial, n d a la chispa a poco a No fue suerte que te salvaras de ese accidente, fue Dios. Net なる l o デュエナー、siempre、このマエスト。お、のんてん o ん、h no ト、i e n とぉ、とぉ、とぉ、e ぉ、とぉ、とぉ、とぉ、とぉ、とぉ、とぉ、とぉ、とぉ、とぉ、とぉ、e s とぉ、とぉ、とぉ、とぉ、 s a t u r a s t a s u s t e a a h ya! a í a la familia, bendiciones! s k a d i s h ¡La princesa k a d i s h ¡Hay una nube en el campamento de los hebreos! ¡Oye!、Oh, yeah! ¡Cómo d i c s e s a c i g o e c Radio también, bendiciones! ¡Ah! ¿eh? La、gente que me escucha a través de la emisora COC Radio,、oh, Jesus Crew. s e c a la piquera de taxi del 99, de acento c o m e r c i a los l Andes. A sus pasajeros, la unidad 38, que reciban también el fuego del Espíritu Santo. Que r e c i b a la bendición de parte de Dios y que toda tristeza, preocupación se vaya en este instante en el nombre de Jesús. Dios está en control. Pero es que Dios nunca ha perdido e n control. A veces no, no me gusta mucho decir esa frase de que Dios está en control. p e r s que siempre Él ha estado en control. A veces suena como que Él perdió el control y ahora agarra el control nuevamente. No, no. Dios siempre ha estado en control de todas las situaciones. No hay una hoja que caiga del árbol si Dios. No da el mensaje, no da la autoridad. Él conoce hasta cada hebra, cada hebra de tu cabello. ¿Cuántas hebras hay en tu cabello? Dios lo sabe. Él te formó antes de que nacieras. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Cada detalle de tu vida, Él lo hizo detalladamente. Haga la redundancia. Con sus propias manos, Él te creó, te diseñó. Amén. パアフフリカ El f uego divino?」ああいうのも聞いてみ u s t a h e f l o o a e l f u e g o el f u e g o ahí, el fuego. c h i s p a ああ e あああああああああああああああああああああああああああああ a あああああああああ r あああ i ああ A must, boy, j o w e d o n d bless the small boy. You know that we're busy. My body selling my place. Hey, hey, one of my city, where you are to the end of the world.、Oh, yeah. Let's get you. Say, wake up, let me get a phone. Oh, ladder, raised u t filling boy. 私は大好きな人い。 Yes, a l o n a b i s i t h i t y g s a l I s a is a l l a h o h l o r d a Oh, l o、oh, r d a Harder, pull harder, put on my body, pull harder, pull harder, pull harder, pull harder, pull harder, body, y m a body, i m a yama, body, yama, Jesus.、Cool.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 よかった。 I'm a dancer, little Put my praise up in the fire dance hall. Me and Justice been a friend of this track. Tell the DJ make i t put it on r e p e a t yeah. c a u s e r to make you put my p r a i s e up in t h e f i r e d a n c e hall. me and Justice been a friend of this track. Tell the DJ make it put it o n r e p e a t、yeah. y e And h i s is b t m a n Jose Reyes, también con nosotros, buenas noches, Jose Reyes. Luis Acosta, bendiciones, Luis Acosta. El taxi en Pedregal tiene el fuego e l Espíritu ahí. j e Tú estás en control, papá Dios, así mismo es. Jesús está en tu barca. Jesús está en tu hogar, Jesús está en tu vida, control, control. en tu matrimonio, en tu negocio, Jesús está I, en control de todo.、No、more, en toda tu vida está en control del Maestro.Jesus、yes, Christ.、Cool. いいよ、お疲れさまでしー 何秒 507?「ラ a せ」o ラボせ」の「ラボせ」の「ラボせ」の「ラボせ」の「ラボ e の「ラボせ」の「ラ o l の「ラボ e の「ラボせ」の「ラボせ」o ラ o せ」o ラボせ」の「ラボ s の「ラボせ」の「ラボせ」の「o ボ o の「ラボせ」の「ラボ r の「ラボ a の「ラボ p の「ラ t せ」の「ラボせ」の「ラボせ」の「ラボせ」の「ラボせ」の「ラボせ」i ラボせ」a ラ a せ」の「ラボせ」の「ラボ i v e r s o c a m b i ボ Y m o ボせ」s, <S, <S, <S,、no、<S, <S, <S, <S, <S t ボ、no por, yeah. no、por, por, por mí Te lo agradezco, Señor. Habrá reflejo tan o Luego vivo yo, ahora vivo diferente. Ellos. Filipenses 3:8. ¿Dónde pudo ir a p a s el Estado? Filipenses 3:8. Dice: Esta palabra es para alguien. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. A Cristo Jesús. Voy a repetirle esa parte. Así es. Es la respuesta de Jesús para alguien que se lo está preguntando. Hay alguien que se está preguntando algo y Jesús le está contestando en este momento. Dice, dice Jesús: Jesús, el maestro, te está contestando a ti que te hiciste esa pregunta. Dice, dice el maestro: Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer al maestro. Mi señor, dice: Por amor a Él he desechado todo lo demás. Oye, eso pasa. t Por amor a Él, He desechado todo lo demás. Y lo considero basura. A fin de ganar a Cristo Jesús. Aleluya. Te lo agradezco, Señor. Poderosa esa palabra. ¿eh? El apóstol Pablo era, era un serio. ¿eh? Por amor a Él, por amor a Jesús, He desechado todo lo demás. Y lo considero basura. Por amor a Jesús, Yo des deseché todo lo demás. Toda esa vida que no me llevaba nada, las discotecas, el guaro, las drogas, las mujeres, todo eso yo lo deseché. Lo c o n s i d e r e por basura, lo sigo considerando basura. Amén. A fin de ganar a Cristo Jesús, a fin de ganar a Jesús en mi corazón, todo eso lo tengo por basura. El ir a alcoholizarse, el ir a drogarse, el ir a una discoteca. El ir a estar con mala compañía, hace r vuelta. s El ir a estar con mujeres fuera del matrimonio. El ir a estar en fornicación, en crítica, en envidia. Todo eso lo deseché. En algún momento de mi vida yo estaba involucrado en esas cosas. Pero el Señor tocó mi corazón y entonces yo lo deseché y lo estimo. Y lo tengo como por basura. Para mí eso es basura. A fin de ganar a Cristo. Y es lo que Dios, lo que Cristo quiere que tú hagas. Que eso tú lo, lo, lo tengas como basura. Que eso tú lo deseches de tu vida. Que todo lo que no te edifica. Todo lo que no te llena de paz. Todo lo que no, todo lo que no te o o lo d que da. Todo lo que no te acerca a Dios. Que tú lo deseches. Lo dejes ahí. Lo, lo, lo pongas en una esquina. Lo metas en una bolsa de basura. Lo deseches. Lo tengas por basura. Con el final de ganar a Cristo en tu corazón. Amén. Jesús... Aleluya. Gracias por esa palabra, Señor. Una palabra fuerte, pero una palabra que sé que ha tocado el corazón de alguien en esta noche. Alguien en e l momento, quizás en este momento, se está preguntando: ¿Yo debo dejar eso, Señor? r Pero es que a mí me gusta arrancarme, a mí me gusta tomarme mi par de trago, s a mí me gusta tomarme mi cajita de cerveza. Yo no le hago nada, nada malo a nadie, señor. Pero, pero es que yo no tengo esposa, yo no tengo. A mí me gusta estar con, con una chica hoy, y a mí me gusta tener otra chica después. Yo. 「ありがとうございます。 よかっ o らあなた de なたはあなた o r なたは r a たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは h なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは e なたはあな e はあなたはあなたはあなたはあなたははあななたはあなたはあななたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ El Señor, hoy cuando estaba orando, me decía: Cuenta parte de tu testimonio para aquellos varones, para aquellos hombres que están en sintonía puedan entender de que esa vida no lleva absolutamente nada. Que la gente pueda ver en ti lo que yo he hecho en tu vida y lo que tengo también preparados para ellos. Porque Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos. No hay una lista, no hay categorías, no hay escalones donde Dios puede decir: Bueno. A este grupo yo lo acepto, a este grupo no, a esto s que vengan después, no. Todos, por medio de Cristo Jesús, tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Una de las cosas que Cristo logró en la cruz, al morir, resucitar y ahora estar a la diestra del Padre, que venció. Una de las primeras c o s a s que venció al diablo en la cruz. Pagó la deuda por nosotros. Nosotros teníamos que estar colgados en la cruz, pero Jesús se quitó. Quitó a nosotros y se colgó él. Amén. Pero el Señor ponía en mi corazón de que les contara acerca de esa vida que yo tenía. Esa vida que tenía ese vacío en mi corazón. Yo era una persona que muchos me conocen. Estaba en el ámbito de la música, de, de las rumbas, de los conciertos. de Todo lo que tenía que ver con la música, artistas, era productor también musical. ¿Cuántas canciones no se grabaron aquí, en este mismo lugar que usted ve, en este mismo espacio? Aquí se grabaron miles de canciones. Aquí pasaron cualquier cantidad de artistas. Aquí estuvo el SESH sentado, tocando el piano, tocando el teclado para hacer algunas canciones. Aquí han pasado muchos artistas. Pero al final del día, Siempre me sentía triste. Pero Dios, en su sabiduría, permitió muchas cosas en mi vida para que al final yo me diera cuenta de que realmente Él tenía la razón, para que yo le diera la gloria y la honra a Él. Él permitió que yo llegara hasta lo más alto. Él cuidó de mí. Pero Él dice: Yo te voy a permitir que tú llegues hasta la cima, para que te des cuenta que en la cima. No vas a conseguir lo que estás buscando, sino que lo vas a conseguir conmigo. Amén. Después de pasar situaciones difíciles con, con unos hermanos, decidí abrir un c r u nuevo. Empecé a, a moverme y yo le decía a Dios: Dios, tú sabes cómo pasaron las cosas. Ponme en el lugar, yo en mi ignorancia, yo le decía al Señor: Señor, ponme en el lugar que yo me merezco. Imagínate mi ignorancia, mi atrevimiento. Pero aún así, Dios lo permitía. Para que entonces yo me diera cuenta que ni aún así yo podía encontrar esa paz y esa tranquilidad. Yo sé que el Señor está hablando esta noche para alguien muy especial. Así es que empecé a subir nuevamente. Después de haber tenido un bajón por un tiempo,、eh, empecé a subir nuevamente en el mundo de la música. Abrí un grupo nuevo.、Eh, empezamos a, a tocar en las discotecas nuevamente. Que carnavales, que esto y que lo otro. Y realmente. Estábamos ya en una situación de que estábamos tocando de que cuatro veces a la semana, viernes, sábado, domingo, y hacía, hacía mucho dinero. Yo tenía plata siempre en mi bolsillo. Tenía un buen carro, tenía siempre la última de la, de, la, de la ropa, podía comprarme lo que yo quería, la última zapatilla, lo que yo quería, podía ir al almacén y decir yo quiero eso y lo compraba. Podía tener. Por decirlo así, mujeres bonitas a mi lado, yo podía decir: esa va a ser, con esa mujer voy a estar, y lo lograba. Por d e b i d a cómo el diablo también trabajaba, ¿no? Pero al final del día, siempre me sentía devastado, siempre me sentía triste, siempre me sentía como que、hey, algo me falta: algo me falta en mi corazón. Así que ya yo estaba en ese nivel de que estaba ganando plata, estaba tocando por todos lados, pero siempre me sentía triste, siempre me sentía desanimado. Pues como que yo llegaba aquí a la casa y me ponía a llorar de la nada, o sea, me sentía vacío, no sentía como que nada, como que todo era ficticio, como que todo era de cristal, todo era como un sueño. Porque cuando me acostaba en la cama me ponía a llorar, me sentía solo, me sentía triste. Y yo, pero ¿por qué? Si yo lo tengo todo, yo. Tengo dinero, tengo carro, tengo mi casa, tengo, puedo estar con mujeres bonitas, puedo viajar donde yo quiera, estoy tocando, tengo r a n t a s de seguidores, mi crew ahora mismo está pegado, donde yo voy se llena, la g e n t e la vive, es una locura, pero siempre me sentía triste. Pero es porque en el corazón había un espacio para Dios que nada lo podía llenar. Y es un espacio en nuestro corazón que está destinado solamente para Jesús de Nazaret. Cuando Dios te creó, cuando Dios creó tu corazón, Él dejó un espacio para Jesús. Un espacio para Él. Que debe ser ocupado por Jesús. El ser humano, el ser humano trata de llenarlo con otras cosas. El ser humano esquiva. El ser humano、eh, trata de llenarlo con, con, con cosas materiales, como yo lo traté de hacer. Trata de llenarlo con. con Con, con dinero, con, con fama, con seguidores, la gente se muere por tener seguidores, la gente hace lo que sea por tener seguidores, por tener likes, porque le escriban, pero siempre ese espacio en el corazón que todavía no ha sido ocupado por Jesús te va a traer tristeza, te va a traer desaliento, te va a traer soledad, te va a traer cosas. Que tú en tu interior tú vas a sentir, aunque tú estés rodeado de gente sonriendo, aunque tú t estés rodeado de globos, de fiestas, aunque tú t estés rodeado de las cosas más maravillosas del mundo, si ese corazón no está ocupado por Jesús, siempre te vas a sentir triste. Siempre lleva e un momento que te vas a apartar y te vas a quedar pensando, pero esto es realmente, pero ¿por qué me siento así? Y te le vas a hacer la pregunta a Dios, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento de esa manera? Así que llegó el momento en que yo empecé a buscar de Dios porque yo sentía que algo faltaba en mi vida. Había pasado por situaciones difíciles, así que empecé a buscar del Señor porque sentía de que eso no me estaba llenando. Y al Señor, entonces empecé a asistir a la iglesia, empecé a asistir a las reuniones alfa, empezaron a hablarme de Jesucristo de Nazaret. Y yo siempre le decía Señor, Señor, que seas tú quien en algún momento de mi vida ponga un stop a estas cosas que yo estoy haciendo. Que me hables así como le hablaste a otros. Que yo pueda escuchar tu voz como un trueno en mi corazón. Y que me lleve, Señor, que me lleve, que me, que me separe s para ti. Porque ya esto no, no, no me llena, Señor. Esto, esto no, no, no creo que sea para mí, Señor. Hasta que un día. Yo recuerdo que yo salí de un culto de la pastora Ilia. Y es más, recuerdo que un viernes anterior a esa noche, la pastora Ilia predicó acerca de vivir en dos aguas. De que queremos estar a veces con, con Cristo y queremos estar a veces con el mundo, con el diablo. Salimos de la iglesia y ahí levantamos las manos. Oramos y todo lo demás, pero cuando salimos de la iglesia, seguimos en esa vida. Regresamos nuevamente al mundo, seguimos en lo mismo. O sea que no hay ni un cambio. Vivimos esas dos aguas. La pastora ya estaba predicando acerca de eso. Y ya el Señor me estaba incomodando porque yo estaba asistiendo a la iglesia, pero yo todavía estaba tocando. Porque yo le había dicho, Señor, Señor, yo quiero que seas tú quien me separe para, para ti. Así como le hablaste a Moisés. Yo quiero que me hables en lo profundo de mi corazón. Yo quiero saber quién eres tú. Así es que ya el Espíritu Santo me estaba incomodando hasta que una noche, creo que fue un viernes, el viernes siguiente que yo llegué aquí e la casa de, del culto de la pastora Ilia. Y ahí el Espíritu Santo de Dios cayó en la casa, cayó en mi corazón y habló de una manera tan poderosa que el Señor me dijo: Hasta aquí has llegado. Para servirle al mundo. Ahora me vas a servir a mí. Ahora yo te voy a separar para mí como tú me lo has pedido, como tú lo has orado. Y a partir de ese momento, he empezado, le empecé a servir al Señor. Para la gloria de Dios, ya tengo seis años en el Evangelio. El Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Ha cuidado el corazón de mis hijos. Ha cuidado. Detalladamente de mi vida y de todo lo que me rodea, y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Yo sé que quizás te sientes así como yo me sentí en el momento: de que hay algo en tu corazón que tú sabes que hay algo en tu corazón que te, que te, que te sigue faltando. Hay una pieza en tu corazón, en tu vida que te sigue faltando, y es Jesús de Nazaret. Es la misma pieza, es lo mismo que yo sentía: que yo,、pues、yo tengo trabajo, yo estoy bien. Yo estoy, yo estoy, yo estoy p r i s t o yo estoy trabajando, estoy, estoy tocando, soy famoso, pero cuando yo llegaba solo y a ver, yo podía tener, yo podía estar con una mujer la más hermosa de Panamá. Pero al final del día, cuando yo venía a mi casa y yo me acostaba en la cama, yo sentía tristeza, me sentía solo, sentía como algo en mi corazón que me faltaba. Y yo preguntaba, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué es? En mi ignorancia no sabía. Hasta que empecé a conocer de Jesús y me di cuenta que Él era la pieza que faltaba en mi vida. Cuando empecé a conocer de la palabra, cuando empecé a asistir a las reuniones alfas, a las células que le dicen células, empecé a conocer de la palabra. Y yo, ah, pero Él es la pieza fundamental para que una persona pueda tener la verdadera paz. El verdadero gozo, la verdadera alegría que no da el mundo. La alegría que da el mundo es una alegría ficticia, una alegría momentánea. El enemigo la usa para tenerte envuelto, engañado ahí, para tenerte como títere, para usarte, para manejarte y que tú estés de esa manera haciendo cosas que no le agradan a Dios, lastimándote tú mismo, lastimando a otras personas. Pero cuando yo empecé a conocer de la palabra, yo me di cuenta e es Él quien falta en mi vida. Y quería más, y quería más cada día. Cada día quería conocer más de Él. Y empecé a asistir a la iglesia, empecé a leer la palabra. Y las escamas cayeron de mis ojos y empecé a conocer. Pero es Él, el agua viva. Él es la luz que faltaba en mi vida. Tanto tiempo que estuvo en la oscuridad. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué no abriste mis ojos antes? ¿Por qué no me llamaste antes? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para yo conocerte? Y él me decía: Es para que tu testimonio fuera tan poderoso para tocar a otros de tu generación. Para que ellos vean de dónde yo te saqué y a ir. De donde tú estabas metido y de donde yo te saqué. Pero yo hubiera querido conocer al Señor antes. Hubiera evitado tantos, tantos malos errores en mi vida, tantas malas decisiones.、Yo、hubiera querido conocer al Señor desde tan temprano. Pero el tiempo perfecto, el tiempo de Dios es tan perfecto que ahora Él puede usarme para que yo pueda darle la gloria, y la honra y pueda darte este mensaje para que. Tú puedas comprender de que Dios es bueno y que los brazos de Él siempre están abiertos para cualquiera. Él no hace acepción de personas. Él, él no esquiva, Él no da la espalda. Él siempre está ahí para restaurarnos, para darnos un nuevo comienzo, darnos una segunda oportunidad. Amén. Quería compartirles eso. Aleluya, Señor. Ahora voy a compartir también algo de la palabra ahí. Pero el Señor había puesto en mi corazón. No sé, para alguien en especial que quizás está viendo el programa en este momento, para que comprenda. Yo sé que a alguien en especial le ha tocado el corazón. Parte de mi testimonio. Mi, otro, mi otra parte de mi testimonio es acerca de Susana. Por ahí lo voy a contar más adelante. Cómo, cómo el Señor puso a Susana en mi vida. Así es que, seguimos. Quiere más. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Siempre le damos la gloria al Señor que es bueno. Dios siempre es bueno. Amén. Jesús es la pieza que falta en tu corazón. Quiero ser tu reflejo. Tu reflejo. Pero como tú, con demasiado nivel. Demasiado nivel remix. Perfecto amor. Y eso ya. イエス・ラ・カネラ・セレシアウォーイエス・アロンド よし h a n p l e l u r f e n t o a v m o i to e a v n to l e I'm n g a v i o n g to leave. I'm n o l e a v n a m o l e m l e a m g o a v e I'm i e a e I'm e a v e i leave. I'm g i l e a e I'm e a v e I'm e a v e i I got, I, got, I got the mother, n Joseph. I got the mother,、mm -hmm. a, a on, say I'd I got w the mother, I man, got the mother, m o I got the mother, I got the m o o t h e o 「エレニャのお jos de Dios」「consentida del Señor」「のお jos de ti. i o s エのお jos de Dios」「の o s e i o s エレラ o s de d i d d i o de i s オミ o マ・スタッナ、シャイン・ライツ・テ・ h レ・ミ・ア・スタッナ、ロ・カ・ト・テ・ライツ・オ a アマ・ o タッナ、シャア・セ・ラディオ・ s ラデ a c ア・ド・ア・ド・ア・ o ア・ド・ア・ド・ア・ド・ア・ド・ d ド・ア・ド・ア・ド・ア・ド・ア・ド・ア・ド・ア・ア・ド・ア・ア・ド・ア・ア・ド・ア・ア・ア・ o ド・ア・ア・ a ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ i ア・ア・ア・ア・ a ア・ e ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア メジャーハンドル。 ケロトラケロト e ケロトラもう一回ケロトラ キュウ、グリーンハウス、ラカスラパ・リアイス、アヤン・バカ・モント・ l ュミカル、ベンジ s ラム、ア s ン・ディオロ、スイカ・プ r a ランド。 Why don't I just love for t h e r i c e I pull up in the pencil, c a d a b i c y c l Any type of situation, she over every day, now you get my f a s e ペルーの目!「エンジェルーの目!」「エンジェルの目!」「エンジェルーの目!」「エの目!」「エンジェルーの目!」「エ エイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ estamos a イ、この世界はあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため e あ i た o た o に、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、o なたのた o s あなたのために、あなた o ために、あな a のため i o なたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ e たのた d e s なたのために、あなたのた e に、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなた a ために、あなたのために、あな y のために、あなたのために、o なたのために、あなたのため a デカいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、おいしいもん、 もうパンは弱いよりもなりげしゃいやとさえなの Yo siempre he querido ir a una de esas iglesias de la Black Community allá donde tú sabes están los coros. e s t á s metido a YouTube y ha s visto lo, lo, la iglesia allá en Nueva York que son de, que gente de coro, vestida de morado. Esos coros, a tú sabes, lo ¿no? de Black Community, you know. Una iglesia, tú sabes, donde ¿no? viene Shumbo. Quiero ir una, una, a, un, a, un, a un culto de e s así allá en Nueva York. Corren las voces, vamos a formar ese parque. compañero e s パンタタマ o ー a d i c ん。 God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, w e v e b e e n call e d for to show his excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I、yeah, I know who God says I am. What He says I am. Y ahora que usted no está listo, usted no está preparado para lo que yo voy a poner. Yo creo que usted no está preparado para lo que yo voy a poner. En el nombre de Jesús. Usted no está listo, usted no está preparado para lo que yo voy a poner. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora mis adoy. Dale con la onda al enemigo. エルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエルフェルエル サカトウオンダ、サカトウ a ンダイダレレレメイバディセンディエサー d レセーボ l ラスダメナサスケンディエサー COC Radio。Dígamelo、テ e ア a Lucía。Mayores el que está contigo que el que está en el mundo。Mayores el que está ¿Eh? contigo que el que está en el mundo。Saca tu o sac a n d a saca tu o a n d a y dale al enemigo, saca tu o n d a ¡Va el mundo haciendo así, haciendo así! ¡Dale! ¡Dale p o n la onda! b u m b o y Que Dios lo toque nuevamente, lo traiga a los caminos. s a、hey, hey, hey. David tomó cinco piedras alisadas y solamente una. ¡Sale con la onda. De la onda! Y comenzó a darle vueltas y vueltas y vueltas hasta enviarlo a darle en la frente al paladín. tumbo y lo mató y le dio vueltas y vueltas como nosotros vamos a hacer así dale vuelta dale vuelta, vuelta! que caiga せきぜんせんにいれい También tienen el fuego, el espíritu es ahora en las piqueras. Que no está encendido, que lo apagará. Que lo apagará. Y ya está encendido. Jesus Crue. ¿Quién quiere una más de fuego? ¿Quién quiere una más? ¿Quién quiere una más? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué haga? Si el fuego está encendido. Está encendido en esa casa, Dios mío. t e multiplicará como la arena del mar. Él te va a multiplicar. Recíbelo. Que haga lo que quiera. La、familia Mosley también están activadas con el fuego del espíritu. Como la arena del mar, a l t e b a multiplicar, principal, recíbelo. ¡Se ¡Multiplicará! q u e r e m s más fuego! ¡Queremos más fuego! o s e m u l t i p l i c a r á e s t a a e n a e m o e n de m o s l e o s l e e s t á s e r i o e s t e e o、oh. s la e s la e r q o s e r q o s l e e s t a o s e r q o s la a r a s la a e a mar! r q o la a m o s l e n la la a a m a la a m o s l e n ¡Póngale fuego! q u El e gozo del Espíritu Santo l l e g u e a tu hogar en este instante. Que te haga levantar de esa silla y empieces a alabar el nombre de Jesús. ¡Ah! ¿Te a c u e r d a cuando me convertí en ese b a i r o Los coros pentecostales. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Miren que estas muchachas, esta sierva s s de Dios sacaron estos coros. Ya tienen su canal de YouTube. Sacaron estos coros y la gente lo agarró de relajo. Empezaron a hacer TikTok, empezaron v i a un poco de personajes haciendo burla con este disco. Pero. Como dije, los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y, y aún cuando agarraron la canción de relajo, se hizo viral. No sé cuántos miles de views tiene, tiene el video. La gente está buscando las canciones. Y aunque lo hagan y que para no glorificar el nombre de Dios, ahí están, están recibiendo de alguna manera. Y yo sé que eso que están haciendo. El, el Señor los va a tocar de alguna manera. Ahí poniendo esa canción, donde sea que la estén poniendo, yo sé que el Señor está haciendo algo ahí. Amén. Así es que, vamos a poner la canción que realmente se hizo viral: es la canción de de fiesta. Esta es la canción. Esta fue la canción que hicieron TikTok, que hicieron todo lo demás, pero se hizo viral y todo el mundo la empezó a buscar. a Ahí están las hermanas. Al cielo que. La Rosa de Salón y todos reunidos en la mesa, y el Señor las usó de una manera poderosa. ¡Eh! De con Jesús. Ay, quiero, ir. Y dice: y todos en la mesa, es el que va. Recíbelo en tu mesa. De con Jesús. Yo estoy tocando la puerta. Él quiere entrar para cenar contigo y sentarse en tu mesa a conversar. Bate, poderoso es nuestro Dios. Ahora, Noemí. Poderoso es nuestro Dios. 「ありがとうございます。 Lo que debemos hacer nosotros como cristianos, al ver que usan estas canciones para TikTok, para relajo, es que todo lo que estén cantando ellos se haga realidad en sus vidas. Amén. Cuando usan estas canciones con otro fin, nosotros tenemos que orar para que lo que ellos estén cantando, lo que ellos están declarando a veces sin saber, se cumpla en la vida de ellos y de t o d o l o que están escuchando. Tú quieres ir al cielo, la única manera de ir al cielo es por medio de Cristo Jesús. O sea, que ellos están declarando que ellos van a tener un encuentro con Cristo para poder ir al cielo. Ellos están declarando sin saber. Aleluya, Señor. No, te voy a soltar otra que tiene fuego. c ó m e s e c ó m e s e bien r a c a c a m b a Ta-da! Este es como para una vigilia, ¿verdad que sí? Estaba esperando la vigilia de la iglesia, hombre. Un, y dice: e v e r o ¡Veo s v e a v e n a r a un c e r e e e n a r o v e r o ¡Veo s v e a v e n a r a un c e r e e e n a r o e o m á a c o v o m n a n u b e e n a u a c o m o m n a n c b e テパビギリアテパビギ e アテパビギリアテパビパビギリアテパビギリアテパビギリアテビギリビギギリアブリッドテパビギリア N ーア a タン・ a ィオー」「コモ・ジョーバー」「テロ・セ・ラ・ソーラ」「エル s ティン・エル i テ a t エルケ・ティン・ a ルケ・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・ディオン・デ a オン・ディオン・ディオン・ディ s うぞどうぞどうぞどうぞど n ぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど Fiesta en los hogares cristianos, hasta ahora de la noche, aleluya, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Esos montes se mueven, se mueven, porque Dios ya ha decidido bendecirte, ha decidido quitar lo que se interpone entre Dios y tu bendición. よかったかんざいやた b e ざいやたかんざいぶんかいさだ。 エシャフォラデモニョ、カーマロスキャンドエニーマロスキャンドス エシ c モフォーラー、トゥエン o ェダー、アラミモ、トゥエンセルセバフォーラー、トゥエンセバ Todo dolor de rodillas se va fuera. Todo tumor se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Toda esterilidad se va fuera. La que no puede concebir va a salir embarazada en el nombre poderoso de Jesús. Hay alguien que sufre de migraña. Echamos fuera esa migraña en el nombre de Jesús. Recibe. Es el Cristo que yo predico. どうし e らいいの ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? q u é pasó, ¿Qué pasó? ¿Eh? Anyway, seguimos. Cosa de la tecnología. Pero esta es la que iba a poner. Se llama Te equivocaste otra vez. Y quiero que recibas esta alabanza. Esta adoración para que tú levantes tus manos y digas Te equivocaste otra vez conmigo. Porque yo tengo al poderoso Israel de mi lado. Él está conmigo, no me abandona. Él vela por mí, Él se preocupa por mí. ¡Repeat! Él no me barda de la espalda, Él va a estar conmigo en todo momento, en todo mi proceso, levantándome. creíste que me ibas a desbaratar, a destruir. Pero aquí estoy, de pie sobre la roca de Jesús. Tú declara con esta canción en esta noche. e Declara palabras de victoria en esta noche sobre tu vida. Declara sobre tu matrimonio, sobre tus hijos esta noche. Declara victoria. a n d e l a c h i c a poco l a m a m e b i e よし Abrázalo. Ya es tuyo, ya es tuyo. Dile, hecho está, Señor. Yo、no、lo que estás pero... Dilo, conmigo dilo, dilo. Dilo, Se dilo Señor, yo lo creo. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yeah, yeah. Yo sé que es mío, Señor. Lo siento en lo más profundo de mi corazón. Es lo que estoy pidiendo en oración, Señor. Tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Porque la leve tribulación no va a detener la gloria de Dios. Este leve proceso, esta leve tribulación, no va a detener la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en tu hogar. Yo sé que tú lo puedes sentir. Y dice. メンタルの時点で。え、pero la gloria de Dios se va a manifestar aleluya No、atravesando Gracias. Eres bueno, Padre Celestial, y tu presencia está en este momento, Señor. Y declaramos sanidad. Hay sanidad física. Hay sanidad en este lugar, en los hogares que nos sintonizan, Señor. Hay sanidad Hay sanidad en tu corazón. Sanidad aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios. サニダーレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブレシーブ よろくよろくよろ u よろくよろくよろくよろくよろくよろくよろくよろしくよろしくよろしくよろしく Él sanará tu matrimonio. l a s malas relaciones con tu familia, con tus hermanos, con tus padres. Él las va a sanar en el nombre de Jesús. Él va a sanar la relación. Con esa mujer que tanto amas. Él va a sanar esa relación. Él va a tocar el corazón de esa mujer, Él va a tocar el corazón de ese hombre. Y esa persona se va a empezar a acercar más a Dios. Y esa persona se va a interesar en las cosas del Señor. Y esa persona te va a pedir ir contigo a la iglesia. Esa persona va a empezar a leer la palabra de Dios. Esa persona va a empezar a tener una relación con Dios, va a empezar a orar. Y Dios va a restaurar esa relación. サンダーキーさ Por tu presencia, Señor. Si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo con algo en la tierra, en mi nombre, mi Padre que está en los cielos dice que、Gracias、lo hará, Señor.、Sacrificio. Gracias, Padre celestial. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente hacia el trono de la gracia y por eso hoy decimos: Hay poder, hay poder en el nombre. 「えー!」テレビの前にあったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのです Yo voy a dejar la pornografía. Yo voy a dejar esto. Humanamente es imposible dejarlo. Tú tienes que dejar que el Maestro venga con todo su poder y rompa con toda cadena que el diablo ha atado en tu vida. Solamente tienes que decirle: Jesús, entra en mi vida y rompe toda cadena. Si hay alguna cadena de maldición también de, la, de los antepasados. Toda cadena, toda cadena de generaciones, si en tus generaciones antiguas se practicó la brujería, la hechicería, h oye, l Señor, rompe con todo eso. Tú eres libre de toda esa maldición generacional en el nombre poderoso de Jesús. h o y el Maestro Jesús, entra y rompe con toda cadena de maldición en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu generación. Donde él tenga que ir, ahí él te va a buscar. Aún en el lugar más oscuro, él va a ir a buscarte y te sacará de ahí. Él va a romper con toda cadena, Él va a romper con todo lo que no te permite recibir lo que Dios ha preparado para ti. No importa lo más profundo que hayas caído, no importa hasta dónde has llegado. Dios no se ha olvidado de ti. e s e r a n z a Dios conoce cada detalle de tu vida. A veces caemos tan profundo. A veces pecamos. A veces hacemos cosas que nos avergüenzan de tal manera que caemos en lo más sucio, en lo más profundo. En el hueco más hondo donde el diablo nos quiere tener. Ahí entre la s u c i e d a d Entre la suciedad. Entre la comida de los cerdos, como tenía al hijo pródigo. Ahí es que el enemigo nos quiere. Pero si tú le dices al maestro esta noche, Señor, rescátame, Señor. ya necesito, Señor. Ven con tu ejército y rescátame, Señor. Dile, Señor, me arrepiento de todo pecado, Señor. Y en este momento, repite después de mí: Y en este momento, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Rescátame, entra en mi vida, ven por mí, cámbiame y escribe mi nombre en el libro de la vida.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 私はジェスチャーの名前を知るのは、ジェスチャーの名前を知るのは、ジ u スチャーの名前を知るのは、ジェスチャーの名前を知るのは、ジェスチャーの名前を知 e のは、ジェスチャーの名前を知るのは、ジェスチャーの c 前を知るの e ジェ a チャーの e 前を知 o のは、ジェスチャーの名前を t るのは、ジェスチ r ーの名前 t 知 r の ああ。Ahí desde el 「エル t i e n e la para <su razón S 1> a u ナ t o r i d a d p a ル a limpiar toda s u レ i e レビ」「テ para perdonar todo pecado. ビ」「l va a r e s a ante, c a t a r テ e ビ」「テレビ」「テレビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ よせきえまえ st らのばせっかい。 Compartirles un versículo. Quiero compartirles algo de la palabra. Algo corto que sé que va a edificar sus vidas en esta noche. Efesios、eh, capítulo 4 dice: Con la autoridad del Señor le digo lo siguiente: Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. El Señor está hablando. En esta noche, dice con la autoridad del Señor, dice Pablo. Les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Los que no conocen a Dios están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, dice Pablo. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Jesús. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Ya me han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu. Los renueve, les renueve los pensamientos y las actitudes. Permitamos que el Espíritu Santo nos renueve totalmente. Pónganse la nueva naturaleza, dice el,、eh, el apóstol Pablo, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos. Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no peque n al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. Dios está hablando. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Y luego, comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen el lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos. El día de la redención. Líbrense de toda amargura, dice el apóstol Pablo, de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, de toda calumnia y de toda clase de mala conducta. Y por último, el versículo 32 dice: Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal Como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Aleluya, esa palabra poderosa en esta noche. Efesios 4, 17. Vivir como hijos de luz. Ahora eres hijo de luz. Ahora vas a ser guiado por el Espíritu Santo, porque sé que esta noche muchos aceptaron a Jesús en sus corazones. Muchos le dejaron entrar. A Jesús en su corazón para que sea Él quien actúe de hoy en adelante. Una nueva historia se empieza a escribir con tu nombre. Y yo sé que es el Espíritu Santo de Dios quien va a guiarte en el nombre poderoso de Jesús. Él va a decirte todo lo que tengas que hacer, todo lo que tengas que hablar. Su carácter es el que va a salir a relucir a partir de hoy en tu vida. Sus sentimientos, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de reaccionar. Es lo que va a. A prevalecer en tu vida a partir del día de hoy, Él va a empezar a acomodar todo, a restaurar todo. Todo lo que está deteriorado, todo lo que está dañado, todo lo que está destruido, Él lo va a hacer totalmente nuevo. Él va a restaurar esas relaciones rotas que tienes con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposa. En el trabajo, Él va a restaurar, va a empezar a restaurar todo. Por medio del Espíritu Santo de Dios, la gente va a ver un cambio en ti. Porque ahora tienes al Espíritu Santo de Dios. Ahora tú sirves a Jesucristo de Nazaret. Ya no eres esa vieja persona. Ya no te manejas como te manejabas antes. Ahora eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ya tu lenguaje va a empezar a cambiar. Palabras de maldición, de maldición palabras sucias, palabras negativas ya no van a salir por tu boca. Ahora van a haber palabras de bendición. Ahora vas a orar. Ahora vas a decirle al hermano Dios te bendiga. Ahora vas a ser una persona más alegre. Ahora vas a tener más, vas a tener el gozo de Dios. La gente va a empezar a notar algo diferente en ti. La luz del Espíritu Santo de Dios ahora es la que te va a guiar, la que va a alumbrar tu vida a partir de este momento. Gracias Señor por esta palabra, Dios. Y me encanta la última parte: dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Si necesitas perdonar a alguien, si necesitas aceptar el perdón de alguien, hazlo. Porque el Señor te lo, ha, te lo ha dicho en esta palabra. Dice: Perdona a quien te ofendió. Perdona a quien te ofendió. Deja eso en el pasado. Si Dios puede perdonarte, si Dios perdonó todos tus pecados hoy, si Dios pudo hacerlo, tú también lo puedes hacer. Deja el pasado atrás. Porque dice la palabra: Perdona al otro tal como Dios te ha perdonado a ti. Dios ha perdonado cada uno de tus pecados. Dios ha perdonado cada una de tus faltas, de tus iniquidades. Todo lo malo que has pensado, dicho, actuado en algún momento, hoy Dios lo ha perdonado. Dios ha restaurado. Hoy has restaurado, restaurado la relación con Dios. Hoy te arrepentiste de todo corazón. Hoy aceptaste a Cristo en tu corazón. Hoy dejaste esa vieja manera de ser atrás. Así que a partir de este momento vas a ser el reflejo de Cristo. Y Dios te está viendo a ti como ve a su Hijo Cristo. Porque tienes a Jesús en tu corazón. Así que todo, lo que, todo ese resentimiento que tenías en tu corazón ya no va a existir. Te vas a encontrar con esa persona que tenías un malentendido y vas a arreglar, vas a arreglar eso. Si ella no quiere hablar, tú vas a acercarte y le vas a decir: Perdóname por lo que te hice. Perdóname por lo que pasó. Si hay alguna persona que te hizo daño y quiere hablar contigo, se te acerca, acéptala, acepta el perdón y ya, pasa la página. Dios quiere que tú sigas avanzando, quiere entregarte cosas nuevas. Pero si no sueltas eso, si no sueltas esa falta de perdón, ese resentimiento, Dios no puede entregarte lo que ya tiene preparado para ti. Hay un plan en tu vida, para tu vida. Y hay algo escrito que Dios quiere hacer contigo, pero esa falta de perdón, ese resentimiento, impide que Dios pueda entregarte lo que tiene para ti. Así que suelta eso, suelta eso. Porque Dios todos los días te perdona. Y Dios hoy perdonó cada uno de tus pecados, desde lo que tú consideras pequeño hasta lo peor de lo peor. Dios lo ha perdonado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Y de esta manera nos despedimos, porque allá afuera también me está esperando un asado. <risa> de verdad que me siento muy contento de siempre compartir el gozo del Señor, la palabra de Dios, las alabanzas, la adoración. Eso me llena tanto que quisiéramos a veces hacerlo todos los días. Así es que vamos a orar por cada uno de ustedes también. Gracias, Padre Celestial, lo a m o s por. Las 21 31 personas que se cuentan en sintonía y los que van a recibir esta prédica, este mensaje, este en vivo, luego, porque sé que esto te va a subir a YouTube y muchas personas lo van a ver y sé que van a ser tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Padre, Señor, bendícelos y a los Espíritus Santos de Dios. Padre, todo lo que el enemigo quiera venir en contra de ellos, Señor, los cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Ábrele puertas, Señor. Sé que estás escuchando cada una de sus oraciones. Cada uno de ellos tiene sus deseos. Cada uno de ellos tiene、eh, lo que necesitan, Señor. Yo sé que tú lo vas a poner en sus vidas. Ya sea sanidad, trabajo, restauración.、Eh, lo que sea que e l l o s esté n pidiendo, Señor, en el nombre poderoso. Si es bueno, agradable y perfecto para su vida, Señor, cúmpleselos. En el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te daré cosas que aún tú no conoces. Padre amado, gracias Señor por este día, gracias Señor por este momento en tu presencia. Bendícelos de una gran manera los que se han quedado en este programa. Pudieran estar en cualquier lado, Señor, pero han decidido separarse un tiempo para estar en tu programa recibiendo en esta noche, Señor. Gracias Padre amado, bendito sea tu nombre, Jesús. Que mañana podamos despertarnos con ese gozo, con esa alegría que recibimos hoy para ir a tu iglesia a recibir. La palabra que has puesto en el corazón de los pastores, Señor, ya sea en casa de oración cristiana o en nuestra iglesia, vive feliz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Nos despedimos, mi gente. Gracias. h a sido dos horas hermosas y nos estaremos viendo y escuchando, si Dios lo permite, el lunes a las 7 de la noche en el New Release by Jesus Crew. Dios lo bendiga. Chao, Panamá. Nos vemos. ¡Aleluya!